Cultura al Día La actualidad cultural de La Ribera Y como ya les informábamos al inicio del programa Los Iruñacos son protagonistas Tributo a Enrique Abad La gran historia del mejor grupo musical navarro de todos los tiempos Que en los años 60 encandiló al mundo con sus interpretaciones Vamos a poder dialogar con su representante Con eh, don Jesús Garatea que ya nos está escuchando Bienvenido don Jesús Hola, buenos días. Gracias por estar Gracias. con nosotros. Eh, al otro hilo telefónico también contamos con don Serafín Ramírez, que hemos querido oportuno invitarle porque sabemos de la importancia que han tenido los Iruñaco y de la relación que ha tenido con este grupo. Serafín. ¿Qué tal, Pablo? Jesús, ¿qué tal? Un abrazo. Hola, Hola, Serafín, muy buenos días. Bueno, antes de meternos eh, en la información de, de este evento, que será el sábado 18 de noviembre y el domingo 19 de noviembre, eh, Serafín, ¿qué podemos hablar de los Iruñaco? Yo creo que el más indicado es Jesús Garatea porque no es que sea el representante es que es la persona de Navarra y del mundo, vamos, que más sabe del Grupo Losirniaco Bueno, ha hecho una recopilación total de todas sus grabaciones eh, ha seguido la pista de todos ellos desde que comenzaron, ahí en el año 1953 con el denominado Trio Iberia, hasta que ya pues quedó el Grupo Disuelto que fue precisamente en Tudela en el año 1965, pero creo que que es más propio que sea Jesús quien hable de los Iriñaco, porque los conoce mucho más que ellos, Jesús. Adelante, Jesús. Bueno, bueno, Serapín. Eh, serafín conoce mucho también, y además ha sido eh, el gran locutor de, de Navarra que, que por excelencia se ha dedicado a defender, a encumbrar y a, y a retomar todas las cuestiones sobre el folclore navarro, sobre la música regional. Es... Mmm, una persona que, que efectivamente da cultivo hoy día, después de toda su teoría, y trayectoria pero da cultivo a toda la música popular navarra. Uh -huh. eh, bien, pero una vez que los dos os habéis echado flores, que me parece muy bien y me encanta, Jesús, eh, para los que no hemos vivido esa época no de los años 60, en ese momento en el que los Iruñaco eran el número uno mundial eh, o número uno nacional, ¿qué podemos decir? Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Yo a los iruñacos los conocí cuando era muy querido, estaba estudiando. Y cuando volvieron de América es la primera vez que los conocí, después de que, claro, cuando iba al Campo Viejo de San Juan, siendo niño, pues oía las canciones. O sea, el himno de esas es una cantada por los iruñacos. Y a mí me gustaba de siempre ese conjunto músico-vocal, que lo hacían tan extraordinariamente bien. Los siluñacos nacieron de, de la desaparición prácticamente de cuatro grupos musicales en Navarra. Uno era el río Iberia, que son los que inician el proceso, con Joaquín Zabalza, José Echo García y Alberto Huarte, en el año 1953. Estos cantaban música de boleros tipo Panchos y decidieron poner en solfa eh, las canciones que había escrito don Manuel Turrillas para bandas de música. Que era pues las canciones son perminedas y de folklore en navarra incluso zorrcis y entonces Joaquín zabalza que fue el director artístico y musical de, del grupo eh, dijo pues esto lo tenemos que meter en, en música en conjunto músico vocal para que la gente lo cante por las calles de pamplona las canciones de las peñas y en ese sentido pues eh, necesitaban también un ritmo musical importante como era el acordeón Y entonces cogieron de un grupo que se llamaba Los Melódicos al mejor acordeonista que había en momentos por Navarra, que era Quique Los Arcos. Y cuando fueron a grabar ya en el año 56 las primeras canciones, pues eh, notaron que que para coger fuerza en las canciones y también para las estampas navarras y las jotas necesitaban de alguien que tuviera mmm, una fuerza más potente que la que tenían en aquel momento estos músicos, que eran más de boleros y canciones más sencillas. Entonces incorporaron a su grupo a Enrique Abad, que había ganado el Festival de Amigos de del Arte, de los Amigos del Arte, en Pamplona, el Festival de Jotas, durante varios años. Creo que eran cinco o seis años seguidos que, que había sido campeón de Jotas Navarro. ¿Serafín, correcto? No, en total, yo cuando habla Jesús de los iruñacos no voy callarme. <risa> Adelante, Jesús. <risa> Enrique va a de Cintrónigo que cantaba en el grupo Los Trinos Cirboneros, que además en aquel año habían ganado en el festival, en música moderna, a los propios iruñacos que componían entonces esos cuatro personas que comentaba antes. Y entonces eh, el dijeron, hombre, eh, pues este esta persona, Enrique Abad, eh, con este con esta voz de tenor que tiene, de jotas y tal, pues puede encajar perfectamente. Y así fue, le llamaron a Enrique Abad, Enrique Abad se incorporó a los ensayos con los siruñacos, y eh, luego, cuando ya decidieron que, que tenían ya todo, después de haber andado por Guipúzcoa, por Vizcaya, por el, el país vasco-francés... Eh, Por Aragón, por la Rioja e incluso por Castilla Burgos, pues en, en, cantando las canciones del de folklore en Navarro, decidieron que tenían que dar un salto a cantar eh, por toda España y además ampliar su, su repertorio a la música moderna de los tiempos y para ello pues dijeron que tenían que latarse a Madrid y entonces Josecho García, que era un cantante Eh, muy bueno nuestro ordinario tenor eh, tenía una problemática que era que primero no le gustaba montar en aviones y segundo había iniciado un proceso con una empresa particular, por lo tanto decidió no incorporarse a, no, no, no dar paso a esa aventura y, y en ese momento llamaron a Iñaki Estondúa que era miembro de otro grupo, que bueno eh, eh, Iñaki como era un gran cantante pues estaba en dos grupos, estaba en el trío Guanacay y estaba también en los diamantes y entonces incorporaron a Iñaki que era un barítono que luego pues con el tiempo casi parecía tenor y entonces eh, también procedía del Orfeón Pamplones y se incorporó y es cuando dieron el paso a Madrid en el año 1958-59 eh, es cuando ya se lanzan definitivamente a Madrid en, en agosto del 59 se lanzan a ir a Madrid Pues vamos a hacer una cosa Tenemos aquí un pequeño popurrí De canciones de los iruñaku eh, Iruñaco, Estampa Navarra eh, Y luego seguimos Levántate Bamblónica Levántate Su tarda Que va sonar El cohete Y el encierro nosotros desde el principio hasta el fin. al que es Navarro de pronto le hace despertar cuando la jota minutos de grabación los que estamos escuchando Jesús Garatea hablándonos de su aterrizaje en Madrid eh, con esos cambios eh, y hablando eh, estamos haciendo este especial porque se va a hacer un tributo a Enrique Abad, los Iruñaco que serán cintrónico eh, en los días 18 y 19 de noviembre, ahí nos habíamos quedado Jesús Sí, bueno pues brevemente brevemente voy a decir, eh, si instalan en Madrid En una pensión eh, que luego se, era una pensión en la calle Atocha, que luego se denominaría Pensión San Fermín. pero eh, estos empiezan a, a actuar en Madrid de forma gratuita para darse a conocer eh, en los foros. Y tuvieron la suerte de que, en una carnicé en San Martín, en un festival benéfico, les escuchó el gran tenor Luis Sagibela, que, a su vez, era el director de la Casa Zafiro. Y en ese momento uh, les abrió las puertas en todas las salas de fiestas, televisión y radio en Madrid. Y ahí es cuando empezaron, eh, primero llegaron a un contrato para grabar 100 canciones en un año que tenían que ser el 50% de música regional y el 50% de melodías modernas de la época. Y ahí estos, por supuesto, cumplieron concretes, pero ya se empezaron a hacer famosos actuando en las mejores salas de fiestas en los mejores programas de radio y en televisión. Y ya en el 59, eh, cuando están cantando en Radio Madrid, eh, le seleccionan, estaban en, en un programa de Bobby de René, y le seleccionan para ir al Benidorm. Y entonces participan en el Festival de Benidorm de los años 60 y 61. En el Festival de Benidorm de los años 60, eh, los siluñacos ganan el premio de interpretación Y en el año 61, con una canción de Augusto Alguero Todo, eh, ganan el premio a ritmo. Que, por cierto, eh, esta canción fue puesta a, a referéndum popular y se interpretó en el Teatro de la Zarzuela y saliendo ganadora la canción Todo. Que ese festival era como el de Eurovisión, eh, imagínense ustedes. Eh, Serafín Ramírez, nos estamos quedando sin tiempo para el avance del programa, pero esto, esto es así como como ya conoces. ¿Algo que decir sobre lo que podremos ver en el mes de noviembre con este tributo de Enrique Abad, que como profesional del mundo de la radio, ¿qué te parece? Bueno, me parece un, un merecidísimo tributo a Enrique Abad, porque además... ...fue quien realmente se opuso... ...cuando se disolvieron los sidiñacos... ...o como lo sabe Jesús... ...era de los que más querían seguir cantando... ...y de hecho ha seguido... ...y yo creo que es merecidísimo el tributo a Enrique Abad... ...además en su pueblo, en Cinturón llegó... ...que se le va a tributar... ...yo curiosamente, una pequeña anécdota... ...yo mmm, conocí a los sidiñacos, fíjate... ...cuando se disolvieron... ...yo uh -huh. estaba en la radio ya antes... ...cuando ellos estaban triunfando... ...se ponía muchos sus discos, etcétera... ...pero yo hice amistad con ellos... ...y empezó mi relación personal con todos ellos, hasta que algunos han ido muriendo y tal, pues cuando ellos se disolvieron, en un, que la despedida la tuvieron en Tudera, como bien sabe Jesús, en el Cine Moncayo, y ese espectáculo, en 1965 tuve el honor de presentarlo, y ahí empezó mi relación personal con todos ellos. Es una anécdota, pero que es curioso uh -huh. que ha sido a partir de entonces, cuando ya han estado disueltos, cuando ha sido mi relación personal e íntima con ellos. ¿Jesús? Uh -huh. Sí, sí, sí, sí, así es. No, pues eh, ganaron el Festival de Benidorm en los años 60 y 61, premio de interpretación y premio de ritmo, y a partir de ahí ya eh, se lanzaron para América. Se lanzaron para América y eh, para unos tres meses aproximadamente tenían unos contratos con un, con un promotor mexicano y esos tres meses pues fueron pocos porque estuvieron casi tres años y no solamente recorrieron México, que es donde fueron, sino que ya corrieron. ...todo Latinoamérica... ...Centroamérica... ...y luego ya pues Estados Unidos y Canadá... ...participando en, en Nueva York... ...durante varios meses... ...y en Canadá, en Radio Televisión de Canadá... En, ...en Estados Unidos estuvieron en Pensilvania... ...Newa eh, York, el estado de Washington... ...y también en Arizona... ...iban a ir a California y al final... Eh, ...tuvieron un problema con los misados... ...y tuvieron que volver a México... ...y a partir de ahí... Volvieron otra a Nueva York y luego otra vez a Canadá. Y ya de Canadá eh, decidieron venir. Mientras tanto, tuvieron una actuación en el club de Fran Sinatra en Las Vegas durante unos cuantos días y les hicieron una propuesta que si hubiera sido hoy hubieran, hubieran sido denunciados por incumplimiento. Pero era una propuesta, contrato para cinco años en Las Vegas con el clan de Sinatra. Y era un, un contrato que después, a los años, esto fue en el año 64, y en el año 68, en eh, 69, el propio Julio Iglesias firmó ese contrato. Y luego, fíjate lo que le dio a Julio Iglesias. Casi nada. Que es una historia que van a poder vivir en noviembre, pero ya este pequeño avance que, hemos, este avance que hemos realizado con don Jesús Garetea y con la presencia también de Serafín Ramírez. Así que agradecemos muchísimo a don Jesús Garetea que hoy haya estado con nosotros, representante de los Iruñaco y conocedor de esa historia. Muchas gracias, don Jesús. Pues gracias y ánimo porque Enrique Abad se lo merece. Y eso es lo que vamos a seguir difundiendo. Don Serafín Ramírez, eh, veremos a ver cómo hacemos porque hoy también en el Espacio de la Jota eh, hablaremos de algo que tiene que ver con el programa dedicado a Rafael Ansó, músico fundador de Alma Navarra. Será en otro momento, no sabemos cuándo, pero lo, lo haremos. Gracias, Serafín. Un saludo, hasta luego.